Junto a las personas y siempre apoyando al deporte, Juan Valdebenito, un hombre comprometido con Talca y la región del Maule.